Buenas noches, esto es Ruido Rebelde, un lunes más en la Radio Recuperada, arrancamos hoy compartiendo esta banda de cumbia anarquista que se llama Anarquía Tropical, banda de Santiago de Chile, la canción que escuchaba se llamaba Libertad. Bueno, en el bloque ibérico vamos a seguir escuchando ahora Cortatu, lo que pasaba antes de la tanda de presentación del bloque, era Escuela de Odio, la canción Rompamos los Muros, del disco del año pasado. Vas a seguir ahora con un clásico que es la familia Iscariote, clásico de Cortatu. Eh, seguimos con más bloque ibérico Lo que vas a escuchar ahora es Banda Hallis La canción E.E.U.U Bueno, esta semana en el bloque de las rarezas globales vamos a estar escuchando una banda que ya es un clásico dentro del crash punk, estamos hablando de los holandeses Flares and Lies, la canción que vas a escuchar se llama Suicide. Esta semana en el bloque antirrepresivo vamos a hacer referencia a una información de las últimas horas que se pudo ver en todos los canales de televisión, así como en otros medios de comunicación. Estamos hablando del salvaje y criminal ataque israelí sobre la ayuda humanitaria que iba hacia la zona palestina de la Franja de Gaza, en un barco, que fue abordada por un comando israelí, hubo varios heridos. Realmente el ataque de hoy tiene dimensiones desconocidas en términos de las leyes que rigen los conflictos bélicos. Sin duda alguna es una grave violación a los derechos humanos, teniendo en cuenta que este barco, inclusive dentro de la legalidad que rige al sistema capitalista, tenemos que decir que estaban en aguas internacionales. No hay justificativo desde ningún punto de vista para el ataque criminal llevado adelante por el Estado de Israel en esta trágica jornada y en relación a esto tenemos que decir que en este gobierno de los derechos humanos el compañero Martino está en Marcos Paz justamente por repudiar en la Embajada de Israel en Buenos Aires los sucesivos ataques contra la Franja de Gaza contra el pueblo palestino. No queremos olvidarnos de mencionar lo que sucedió hoy en la tarde en la, en la Casa de Salta, ¿no? que hubo una movilización exigiendo la liberación de Pipino Fernández, conocido histórico dirigente piquetero de la UTD de Mosconi. Vamos a leer el comunicado de prensa justamente de, de esta actividad. Detuvieron nuevamente a Pepino Fernández en Mosconi. El dirigente salteño fue detenido en el día de ayer en la ciudad de General Mosconi cuando se presentó a declarar ante el juez Nelson Aramayo. La justicia había dictado la orden de captura de Fernández y lo responsabiliza de las movilizaciones y corte de ruta en esa localidad. Lo trasladaron a la localidad de Tartagal. Se convocó una movilización el día 31 en solidaridad con la lucha salteña. Durante las últimas semanas, la UTD de General Mosconi, en la provincia de Salta, ha realizado diferentes protestas por el atraso en el cobro de los salarios de los cooperativistas de esa organización. Muchos trabajadores abocados al Plan Federal de Construcción de Viviendas Populares se encuentran sin cobrar sus sueldos desde el mes de febrero. La última acción realizada por la UTD de Mosconi se llevó a cabo el martes 19 de mayo, cuando los trabajadores cortaron la ruta 34 solicitando el pago de los sueldos atrasados. También reclamaban la incorporación de trabajadores locales a la obra de construcción de, un gas de una obra de gasoducto que se ejecuta con una empresa contratista a pedido de la empresa brasileña Cuarbertrech. En esa oportunidad, la protesta fue disuadida salvajemente por la policía salteña, quien obligó a muchos manifestantes a replegarse monte adentro, donde varios debieron pasar la noche. Las detenciones se trasladaron también dentro del pueblo de Mosconi, cuando la policía irrumpió en la casa de varios integrantes de la UTD. Durante el día de ayer, se conoció que la justicia había dictado la orden de captura ...contra Pepino Fernández... ...este se presentó de manera espontánea en el juzgado... ...donde le señalaron que debía realizar... ...una serie de trámites en la comisaría local... ...cuando Fernández ingresó en la comisaría... ...le comunicaron que quedaba detenido... ...por la rotura de una camioneta... ...y las reiteradas causas... ...en la que le imputan ser uno de los convocantes... ...a los cortes de la Ruta 34... ...posteriormente fue trasladado a la localidad de Tartagal donde permanece detenido por eso estuvieron hoy diversas organizaciones entre ellas el Frente Santillán el FOL, el MTD la Juventud Rebelde 20 de Diciembre, entre otros en la Casa de Salta pidiendo la libertad a Pepino Fernández y basta de criminalizar la protesta social para cerrar el bloque de hoy vamos a ir a escuchar una banda española esta banda Salió en un compilado contra las cárceles, editado ya hace cerca de 7, 8 años. Estamos hablando de la banda amigo Escénico, la canción que vas a escuchar, Nos Callan a Golpes. Seguimos con más ruido rebelde, estamos en el bloque metal, esta semana vamos a escuchar un poco de metal extremo nacional, estamos hablando de la ya disuelta banda Exterminio, una de las primeras bandas de Dead Green de la Argentina, vamos a escuchar la canción que salió en el compilado Nahuel 2, la canción que vas a escuchar se llama Dying Inside. Bueno, hoy vamos a compartir en el reporte de la escena local una banda con mucha trayectoria en lo que es el hardcore de Buenos Aires. Estamos hablando de 720, la canción que vas a escuchar salió en un disco editado en el 2009, se llama Se cae el imperio. Seguimos con más escena local, en este caso nos vamos a ir a la ciudad de Rosario con una vieja banda, una de las bandas fundadoras de la escena hardcore, trash, se podría decir por aquellos años, estamos hablando de Intense Mosh, esta banda volvió el año pasado a tocar después de mucho tiempo, la canción que vamos a escuchar es 1125. 25 Bueno, arrancamos el reporte de la escena latinoamericana, en esto vamos a ir hoy a Medellín, Colombia, vamos a estar escuchando Mojiganga, banda con mucha trayectoria en la escena escapan colombiana, la canción que vas a escuchar se llama Bravucón del Norte. Seguimos con más reporte de la escena latinoamericana, vamos a ir a escuchar un clásico del punk sudamericano, estamos hablando de Los Ratos Deporados, en este caso haciendo una versión en un tributo a Víctor Jara de la conocida canción Canto Libre. Seguimos con más escena nuestroamericana, vamos a ir a escuchar ahora una gran banda de la República Dominicana, estamos hablando de la Armada Roja, la canción que vas a escuchar se llama Haití. Bueno, llegamos al final de un nuevo programa de Ruido Rebelde en la FM Recuperada 90.1. Vamos a irnos hoy con una canción bastante nueva, el último disco de Los Bombarderos, banda punk de Buenos Aires, del disco Yo Les Vengo a Ofrecer Mi Comedor. Esta banda que tiene muy buenas letras... Eh, la canción que vas a escuchar se llama Paco Robán, el perfume de la miseria.